Estuve bebiendo, señor oficial, no le miento Es que estoy herido, confieso, me siento perdido Mi condición le pido, no la juzgué Ay, Sé que comprende mi estado, estoy convencido Bebí con exceso, pero no estoy arrepentido El licor es buena compañía, si estás deprimido A mí me confunden No sé si seguir luchando Estoy afligido Así es que es. Alzate, papá. Bebí con exceso, pero no estoy arrepentido. El licor es buena compañía si estás deprimido. Las penas de esta traición a mí me confunden. No sé si seguir luchando, estoy afligido. Como dice, le voy a decir dónde nace el problema que me tiene así en esta alcoholemia por el dolor que me causó ella. Es que me pego tantas borracheras. Le voy a contar cuál es la. Tas borrachera